rectángulos de juego para las distintas alegrías de todo el país y fundamentalmente del, del público cervecero. Luca, ¿cómo te va? Mati Traversas, hoy, buen día. ¿Cómo estás? Buen, buen día, día, buen día. ¿Todo bien. bien? Feliz año. Todo bien, igualmente. ¿Cómo, ¿Cómo retornó? ¿Cómo fue el final de 2015 eh, tras haber luchado con esa recuperación durante tanto tiempo? Y bueno, al final se dio todo como esperaba, eh, por lo menos pudimos cerrar con un par de victorias, así que muy contento, la verdad que ahora me puse a entrenar para estar al 100% y bueno, eh, con todo ahora que arrancamos la segunda, la segunda parte, la primera parte del 2016 y la segunda parte ya de las vías. Y hay que volver a hacer lo que se fue en algún momento, porque en definitiva no hay tantos cambios en relación a, a, a la temporada pasada y, y sí, tal vez mirar la tabla de posiciones sorprende y encontrarlo aquí, el mes allá abajo. sí Sí, sorprende, la verdad que Eh, eh. Al principio empezamos con un par de lesiones que eran más importantes. Eh, pero bueno, eh, Ahora saludos para Maxi Maciel. ¿Cómo no? Eh. Está Maciel ahí. ¿no? ¿Eh? ¿Está, está Maxi Maciel ahí? Sí, sí, está por a, a, a Jorín. No, le mandamos saludos, obviamente, cómo no. Algún día ah, lo no, llamamos o sea... y charlamos con él, no hay problema también. ¿eh? No, no, yo se fui para el micro. Bien. Es que, sí, la verdad es que al principio sorprendimos de estar ahí abajo. que es importante en su momento, así que ya está, ahora eh, que estamos todos sanos estamos intentando recuperar las posiciones que perdimos, así que está, contente, es la mejor forma. El, el, ¿El 2016 te va a haber más tirado al puesto de la escolta como estaba en la planificación original de, de este Quilmes de Mar del Plata? De acuerdo a lo que charlamos con Ramela en algún momento, y tal vez me digas no, eh, la dinámica del equipo hoy es otra, o, o seguirá siendo similar a la de la temporada 2014-2015. Y seguramente será el 2014-2015. Creo que antes siempre, eh, nunca me, me lo hizo, Leandro nunca tuvo un título, pero siempre eh, me puso de dos, siempre intenté hacer de, de Así que nada, eh, me gusta de las dos posiciones. Eh, lo que quiero utilizar Leandro es a estar a disposición y a estar a rendir al 100%. ¿Pudiste hacer el trabajo con total normalidad en cuanto a la recuperación? ¿Volviste a tener en, en los partidos que te tocó jugar eh, en el fin del año pasado a, alguna molestia, algo preocupante? ¿O, o ya sentís y, y tenés la confianza necesaria y sentís que estás recuperado al 100%? No, no, eh, al 100% obvio, eh, lo único que sí tengo que comer. y nada, eh, lo, <risa> eso sí es ritmo de juego, eh, aire... Eh, creo que eso lo ir haciendo a medida que pasen los partidos bien, y, y ¿cómo, ¿cómo crees que, que se puede llegar a dar y a, y a ir desaludándose esta historia de Quilmes eh, en este año jugando con la, con, con la presión de necesitar ganar para alejarse de los últimos puestos de la tabla de posiciones del la sur no, no, nosotros estamos tranquilos sabemos que somos un equipo el cual demostramos el año pasado ya que podemos dar, dar mucho así que nada, eh, hay que esperar a que se nos den un par de rochas positivas y, y nada, intentar sacar a quienes eh, de ahí abajo que no nos merecemos estar donde estamos mañana, ¿cómo será? porque es, encima es jugar en el Fortín de la Morocha con el calor sí. de la ciudad y con el calor del Fortín en sí sí, sí, muy duro, la verdad que fuera ahí más que nada por esa cancha, por el calor que hace y todo eh, va a ser duro, pero nada, eh, entramos muy... Muy bien como para desaprovechar el partido de mañana y estamos eh, convencidos de que vamos a hacer un buen partido y vamos a intentar ganar que, que es lo que necesitamos. Luca, te mando un abrazo grande, una, una alegría que te hayas recuperado, que ya estés bien. Mandale saludos a máxima y Ciel y a todos tus compañeros, naturalmente. Dale, dale, le mando. Que estés bien. Grande. Chau, chao nene, un abrazo grande. Dale. Luquita Bildosa, uno de los jugadores más talentosos que tiene hoy en cuanto a la proyección, eh, el marco de la Liga Nacional, un pibe, realmente pibe, que ha intervenido en el último proceso de la selección argentina, que tendrá naturalmente su chance, que ojalá lo tengamos por mucho tiempo más aquí y que lo podamos disfrutar, pero su futuro...